Una vez has cancelado la cuota de alta en el sistema, la cual se cancela una única vez, es un único pago que haces, debes de cancelar adicionalmente el valor mensual por el alojamiento y sostenimiento de tu sitio web. Este es un valor que se cobra de forma mensual, de forma trimestral, semestral o anual. Es mucho más económico, como te darás cuenta, comparando el valor nominal por mes, cancelar un plan semestral o anual. Ahora, independientemente del plan que tú deseas Eh, asociar a tu página web, en el momento en que no decides continuar con nosotros pues no renovas el plan, no hay ningún problema y si decides tener una copia de seguridad de tu base de datos, nosotros te, la, eh, te hacemos el proceso de descarga, te enviamos a tu correo electrónico el archivo con toda la información y esa información tú la puedes migrar a otro servidor de alojamiento que te maneje el mismo CMS que es Wordpress o tú mismo podrías instalar Wordpress y actualizarlo con nuestra herramienta de, de base de datos que es la que te entregamos para hacer copias de seguridad de respaldo. Entonces no estás obligado a permanecer mmm, el, el tiempo que quieras, únicamente el tiempo que canceles por las cuotas de sostenimiento donde está la opción de mensual, eh, trimestral, semestral y anual.